Dank u wel. ...en base a cada fraccionadora... ...pero este, digamos que... ...es un, un... ...porcentaje de gas superior... Al que, eh, ...al que se entregó el año pasado... ...que va a venir este año... ...esa es la propuesta que hay... ...nosotros estamos estudiando los números... ...para cerciorarnos de que ese número cierre... ...de cualquier manera ese número... ...ese gas está llegando ya... Este, ...pero estamos cerciorándonos que cierre... Este, eh, ...para las expectativas... ...y el consumo que nosotros tenemos en la provincia... ...en todos los departamentos... Que a partir de ahí vamos a tener que salir a recomponer la cadena de comercialización y el sistema este, que se venía utilizando hasta ahora. ¿Concretamente ¿no? no cuándo se estaría efectivizando este convenio? Eh, yo calculo que en esta semana se tiene que cerrar. Nosotros este, incluso estamos pensando, eh, junto con la gente del Ministerio, eh, el diagrama estratégico para la distribución dentro de toda la provincia sí. este, para cerrar algo también en el. La, la provincia, ¿hay alguna estimación o va a ser para las ocho provincias en la misma cantidad? No, no, no, no. Cada provincia tiene, eh, digamos, una cantidad distinta en base a, a lo que se consumió o se comercializó durante el año 2009, más un eh, cupo extra que la nación aporta, eh, digamos, extraordinariamente para cada una de las provincias en base a lo que ella, a lo que la nación estima. analizando si ese extracupo que la nación nos da eh, en el caso nuestro particular de la provincia va a alcanzar para cubrir la mayor demanda que nosotros hemos tenido. ¿De cuánto estamos hablando? Eh, en realidad es por distribuidora, no le podría decir el, en marco general cuánto es, nosotros aspiramos a que cubra las expectativas nuestras. A ver, la situación es esta. La provincia de Los en en 2009...